Y eh, bueno, está, hay un suicidólogo que se llama Marcelo Mandri, que en este momento está en comunicación con nosotras para contarnos un poquito más de cerca y de primera mano sobre esta red eh, argentina de suicidología. Marcelo, bienvenido a Radio Encuentro, Karina y Camila, te saludamos. Hola, buen día, Camila, Karina y a toda la radio audiencia también. Gracias por este ratito aquí con nosotros Bueno, Marcelo, contanos un poquito. Sabemos eh, que no hace mucho que está esta filial acá, así que queríamos ver cómo cómo están trabajando, cómo arrancó, cuál es eh, la iniciativa, cuál fue el incentivo ¿no? para generar esta filial. Bueno, te cuento que la Red Argentina su de Suicidología en el país hace 20 años está. Uh -huh. eh, integrantes de la red fueron... Eh, profesionales que colaboraron para la creación de la Ley 27.130, que es la Ley Nacional de Provención del Suicidio. Recientemente ley a la que abrió la provincia de Río Negro. Y nosotros en la provincia, a través de la filial, estamos hace dos años, más o menos un poquito más, eh, iniciamos por redes sociales, hasta que, bueno, una persona se nos acercó, nos ofreció un lugar, un espacio físico, que está en el, al ladito del centro de retirados de la policía de Río Negro, nos cedieron un lugar para que nosotros podamos tener una oficina, y bueno, en la oficina estamos hace un poquito más de un año. Nosotros sí. lo que hacemos desde la red es brindar colaboración desde las capacitaciones, campañas de visibilización, brindamos asesoramiento a personas que estén transitando la problemática o que tengan algún familiar o amigo que estén transitando la problemática y no sepa qué hacer, pues ten en cuenta que es una situación muy difícil de llevar. Entonces, muchas veces las personas que transitan o conocen a alguien que esté transitando la problemática necesitan ser asistidas. Entonces, esa es una de las actividades que nosotros realizamos desde la red. Nosotros lo hacemos de manera gratuita, solidaria, de honorem. No cobramos por las actividades que realizamos. Y, de hecho, tampoco recibimos donaciones. Tenemos como norma no recibir ningún tipo de donación. Nosotros lo hacemos simplemente por el deseo de ayudar desde un lugar humanitario, pero por una mirada científica. La red está integrada por profesionales, técnicos y voluntarios que desarrollamos la actividad de prevención del suicidio, como ya te dije, de manera solidaria. Y en ese caso Marcelo, digo, ¿cómo cómo se piensa una estrategia porque digo, teniendo en cuenta que es importante en estos casos, en este tipo de temáticas, siempre priorizar la prevención, eh, es interesante pensar en todo caso hay un rol del Estado, ¿no? Digamos cómo cómo llevan ahí eso, esa cuestión. Sí, hay un rol del Estado, pero también hay un rol de la comunidad. Eh, si bien el Estado tiene la obligación de proveer la atención gratuita a las personas que transitan la problemática, y a las familias también de las personas que transitan la problemática, pero también hay un rol comunitario. La sociedad en su conjunto tiene que, a ver, levantar las armas desde la buena manera, diciéndolo, eh, combatiendo esta problemática que es el flagelo de suicidio. Todos tenemos que afrontar esta problemática. Y te lo digo en ese lugar porque, a ver, la problemática suicida es una cuestión biopsicosocial. No es una cuestión solamente, por ejemplo, de salud mental. También puede ser una cuestión biológica, es una cuestión psicológica también, y también es una cuestión social. Uh -huh. Y nosotros, desde, a ver, la comunidad, las personas comunes que puedan estar alertas a distintas situaciones, que pueden ver en amigos, hermanos, primos, esposos esposas, hijos, fundamentalmente, de, de que puedan estar, a ver, manifestando alguna intención de, de dejar de estar, de sentirse mal, de así ya no poder, y todos comentarios de ese tipo desalentadores, eh, desesperanzadores, hay que estar alerta a esos comentarios y poder dar una mano de ese lugar. Simplemente dando alerta, ya estás haciendo un montón claro. y si nos vienen a ver y nosotros podemos recomendar de qué manera seguir a lo mejor ese, esa sola atención que se prestó en ese momento puede llegar a valer la vida de una persona Marcelo eh, han estado participando en, en los espacios educativos teniendo en cuenta de que acá en la comarca no eh, la mayoría son jóvenes o adolescentes los que toman esta iniciativa Mirá, casualmente hoy a la mañana se comunicó la vice-directora de una escuela secundaria eh, solicitándonos una jornada para los docentes. Eh, creo que esta, en esta semana la estaríamos concretando. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con todos los que nos llaman. Nosotros brindamos eh, la jornada básica, que es la de, la de identificación y prevención del suicidio. Eh, puede ir solamente un solo disertante, en este caso creo que hubo yo, a, a esta jornada que se va a dar esta semana en una, en una escuela secundaria, eh, son gratis, eh, les lleva herramientas a los profesores o a los maestros que están frente de las escuelas, para que puedan detectar este tipo de cuestiones que yo te digo, de por ejemplo, comentarios desesperanzadores y demás, que puedan conocer los mitos que hay muy arraigados sobre la problemática, que puedan entender la fase de comportamiento suicida, y fundamentalmente conocer los factores protectores y de riesgo. Porque ahí déjame explicarte algo muy cortito, que la problemática suicida es previsible y prevenible. El suicidio se puede prevenir, pero ¿qué pasa? Cuando vos realizás campañas de prevención, es porque ya la problemática está instalada. Pero vos también lo podés prever, ¿de qué manera? Con los factores protectores y de riesgo. Si vos conocés a una persona que tiene muchos factores protectores y prevenibles, Eh, muchos factores de riesgo, perdón y pocos factores protectores no sabés que esa persona a lo mejor puede llegar a estar en riesgo de transitar la problemática entonces si vos desde ese momento y en ese lugar tomás las acciones asertivas, directas para ayudar a la persona a lo mejor esa persona ni siquiera llega a tener ideación suicida entonces vos fíjate todo lo que podemos hacer desde la comunidad, es un montón lo que se puede hacer lo que pasa que, bueno como me preguntaste hace un ratito no solamente el Estado. El Estado tiene la obligación de hacerlo y nosotros tenemos que estar para recordarle que tiene la obligación de hacerlo. no Pero nosotros también, desde la comunidad, tenemos la obligación de contribuir en las acciones que lleva adelante el Estado. Porque, a ver, si nosotros vamos a esperar que las personas vayan al hospital cuando tienen una tentativa de suicidio, bueno, también hay que ser realistas. Es lógico que el hospital a veces se vea desbordado. Nosotros lo que tendríamos que hacer es no esperar a que llegue la persona a tener una tentativa de suicidio. Nosotros cuando vemos a alguien que te dice no aguanto más, así no puedo más, prestemos la atención, démosle una mano, eh, prestémosle un oído amigo, un oído <coughs> desinteresado, sin dobles intenciones, un oído empático, un oído que no juje, que no sea valuativo. Y vos vas a ver cómo, si cada uno de nosotros podemos ejercer esa acción de ayudar a otra persona, Vamos a empezar a reducir los índices, pero lo tenemos que hacer entre dos. Si no, no va a funcionar si no lo hacemos entre dos. Claro. Marcelo, ahí estamos viendo en nuestro canal eh, las charlas, ¿no? No sé si, si quieres contarnos un poquito, porque bastante eh, uno, un auditorio bastante grande se reúne. alguna sí, de las nosotros, fotos que nos mandaste. Sí, nosotros damos charlas por toda la provincia. Bueno, ahora el 11 y 12 de noviembre tenemos en Bariloche el 11 va a ser eh, para fuerzas de seguridad y fuerzas que intervienen directamente en las situaciones de suicidio en curso, que son las, las tentativas de suicidio, en cuanto se van a, a eh, realizar una mini capacitación en cuanto a la intervención en ese tipo de, de acciones. Y la del día 12 va a ser abierta a la comunidad, que va a ser la jornada de identificación y prevención de suicidio, para llevar herramientas al alcance de la comunidad, para que, bueno, para lo que charlamos en hace un ratito, las personas puedan colaborar para la prevención desde su lugar. Y bueno, como la que vamos a hacer ahora en Bariloche, la venimos haciendo en el transcurso del año por toda la provincia, hicimos en Villa Regina, hicimos en General Roca, hicimos en Viedma, hicimos en Carmen de Patagones. Solemos realizar este tipo de jornadas con la intención única de ayudar, pero es necesario que la comunidad acompañe, porque todos los Todos, absolutamente todos, tenemos hijos, esposos, amigos, esposas, hijas o amigas que puede de alguna manera estar transitando la problemática de manera directa o indirecta. Entonces si todos nos involucramos vas a ver que seguramente este flagelo de hoy va a empezar a ir amenguando y vamos a tener muchísimos casos de los que lamentablemente tenemos. Bueno, Marcelo, la verdad es que muy claro, vamos a estar pendientes de todo lo que vaya pasando y, y parece eh, esto, ¿no?, eh... Es eh, muy importante esto de, de poder contar, de poder hablar sobre estos temas en la familia, en la escuela, y bueno, esto de, de que por ahí están abiertos quizás juntas vecinales, eh, espacios sociales que no tengan que ver quizás con la con la educación eh, pública, así del Estado, quizás eh, también eh, pueden ustedes participar, ¿cierto? Sí, sí, nosotros estamos a disposición de todos aquellos que nos requieran. Eh, como ya sabés, bueno, lo hacemos de manera gratuita, así que cuando necesiten que la Red Argentina de Suicidología colabore, nosotros gustosamente vamos a estar. Por el simple hecho, y vuelvo a repetir que el suicidio se puede prevenir y es previsible. Entonces, entre todos vas a ver que seguramente vamos a, a empezar a encontrar un mejor camino. Bueno, esperemos que así sea, Marcelo. Eh, te agradecemos un montón la comunicación. Eh, y bueno, estamos pendientes entonces de lo que vaya pasando. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, chicas. Les mando un gran saludo y saludo para todos los que les escuchan. Hasta pronto. Chargamos sí. con Marcelo Mandri, referentes de Suicidiología, que a nivel provincial... En la...